Hubo trabajo en Argentina en el primer tiempo, creo yo, producto de que hay un grupo que ya tiene una dinámica de la Copa América, de la América, y otro grupo tratando de insertarse y el poco tiempo que uno tiene para entrenar hace que, que sea dificultoso poder tener la, la sintonía que pretendemos como equipo y ese exceso de responsabilidad de tratar de espectáculo, etcétera, etcétera, que hizo que el primer tiempo no fuera lo mejor. El segundo tiempo nos soltábamos, competimos mejor. Eh, en una una ráfaga de pudor, una zona de lucio que siempre se caracteriza en poco tiempo, meter muchos puntos. Eh, o al revés, a veces en mucho tiempo meter jugos. Eh, con un capitán escolar bastante encendido. ¿no? Digamos, lo sacamos por rachas, el segundo tiempo sacamos una diferencia digamos, muy importante y pudimos dominar el juego. Pero para hacer el primer partido estuvo bien, sacamos una diferencia importante que en es, estos esto no es, torneos es importante. Y, y nos vamos contentos porque esto es para la cuarta parte, la de los ha vendido de manera increíble. El espectáculo creo que estuvo a la altura de cualquier espectáculo a nivel internacional. Con, como yo sé que hay 10.000 personas en la cancha o más eh, una cancha hermosa y tenemos que saber que eso lo ve el mundo entero hoy ¿no? cualquier cosa que uno hace la, la ve el mundo y para nosotros es muy importante como candidatos a intentar organizar el mundial el 2023 que el mundo vea en nuestro primer partido, en nuestra primera ventana, un partido con más de 10.000 personas en la cancha del estadio de niveles que presentó la Rioja es tan importante como el resultado del partido mismo.